Cuentos de hadas españoles Las flores de Aida ¿Creéis en la magia? ¿En las fantasías? ¿En peces voladores y flores danzarinas? ¡Oh, pues deberíais! Porque solo si creéis, podréis verlo Entonces, ¿estáis preparados? Empecemos La historia de Aida y sus flores danzarinas Todo empezó en la ciudad de Quicksville Un lugar donde vive la magia. Juguetes, árboles, casas, incluso el mobiliario. Aquí todo cobra vida. Pero tiene truco. Porque solo los que creen en la magia pueden vivir. Justo en el centro de Quicksville, en una casa grande, vive Aida. Aida es una dulce niña que adora sus flores. Las rosas, los claveles, los narcisos, los tulipanes Esas eran sus verdaderas amigas Pero Aida nunca sonreía La fresca fragancia de las flores, el sol, el rocío de la mañana Todos lo intentaban, pero todos fracasaban Hablaba con sus flores, las trataba con cariño Las regaba todos los días, pero nunca sonreía A Aida le encantaba dibujar, su padre la adoraba Quería que su preciosa hija sonriera Tenían clases de pintura en su casa Todas las mentes jóvenes y brillantes de Quicksville iban allí a aprender arte Entre ellos estaba Henry Bueno, Henry era un joven que creía en la magia Hablaba con los árboles y con los arbustos Las nubes venían a la tierra solo para ducharlo con lluvia. Nadie creía sus historias, pero eso nunca detuvo a Henry. Un agradable día. ¿Qué estás haciendo ahí, Henry? Ah, oh, me alegra de que la pregunte. Mire. ¿Qué te ocurre? Eso es horrible. ¿Sabes lo que has dibujado? Sí. ¡Claro! Un hombre colgado de la horca Tiene un corazón en la mano para demostrar que ha robado el corazón de la gente Me parece muy interesante ¿Interesante? ¡Este niño está loco! El otro día dijo que una estrella fugaz surge cuando una estrella abandona el cielo en busca de amor ¿Eso hacen las estrellas? ¡Claro que no! Se acabaron estas sandeces ¿Cuántas veces te he pedido que no difundas mentiras, Henry? Con el debido respeto, señor ¿Los niños no aprenden a través de la imaginación? Se pueden aprender grandes lecciones alimentando sus fantasías ¿Me está diciendo cómo debo enseñar, señora? ¡Oh, no! ¡Yo solo! Oh, ¡Se acabó! Yo no cuento mentiras, ¿vale? Me lo dijo. Una estrella preciosa. El bolígrafo de la mano de Henry afirmó entusiasmado. Pero desgraciadamente, Sherry no creía en la magia. Y por eso no lo vio. Vamos muy retrasados con la lección de hoy. ¿eh? Bueno, ¿dónde está esa niña que nunca sonríe? Aida. Oh, no. Mis flores. No sé qué les ha pasado. ¡Mirad! ¿Por qué siempre estás preocupada? ¿No has aprendido a sonreír? Pero no hay nada por lo que sonreír. ¡Mire mis flores! ¡Oh, qué tontería! Por supuesto, se están marchitando. ¿Marchiqué? ¡Marchitando! Es decir, ¡se están muriendo! ¡Oh, madre mía! Ojalá hubiese sido pianista. Bueno, bueno... Es cosa de la naturaleza, todo tiene que morir Ahora guárdalas y empecemos la clase de hoy Pero Aida no estaba de humor para dibujar Miraba sus flores con tristeza ¿Qué hice para que murierais? ¿Por qué no existe una razón para ser feliz? ¿Qué debería haber hecho para salvaros? No le hagas caso Aida No están muertas, solo están cansadas por el baile ¿Baile? Sí, claro ¿No conoces el castillo fuera de la ciudad? ¿La casa de verano de nuestro rey? Van todas a bailar allí por la noche Estuve ayer en el castillo No había una simple flor u hoja en el árbol No están ahí de día porque el guardián del castillo no se porta bien con ellas. No les habla ni las trata con cariño. Van allí a bailar porque tienen un enorme lugar para moverse. Pero tienen que tener cuidado con el guardián del castillo que vigila el palacio por la noche. Una flor siempre hace guardia en la puerta. Nada más oír sus pasos, avisa a las que están bailando y se esconden donde pueden. Y cuando entra el guardián del castillo, solo huele a flores, pero no ve nada ¿En serio? Sí, sí Después, tras el baile, cada una regresa a su lugar de origen Y allí esperan a que llegue la noche Oye, me estás contando la verdad Quiero verlo, pero no puedo ir al castillo por la noche ¿Qué hago? Ah, déjame pensar Tengo un plan ¿Prometes creer en mí, Aida? Porque mi plan te permitirá ver las flores danzarinas Solo si prometes creer Ah... Um, vale ¡Genial! Cuando vayas a dormir esta noche Cierra la puerta de la habitación de juguetes Así no podrán salir Y se pondrán a bailar en la habitación de juguetes Pero recuerda hacerle sitio ...para deslizarse sin tropezar con los muebles. ¿Sabes cómo se baila en una pista de baile, verdad? ¡Henry! ¿Qué demonios estás haciendo? Me enseñaba cómo bailan las flores. ¡Flores danzarinas! ¡Madre mía! ¿Cómo alguien puede llenar la cabeza de un niño... ...con esas tontas y estúpidas fantasías... No quiero más historias de flores danzarinas Tras la clase, Aida fue corriendo a su habitación oh, ¡Hola, Sophie! Espero que hayas dormido bien Ah, Lo siento, Sophie, pero esta noche tendrás que dormir en otra parte Estas flores necesitan más cuidados, están cansadas Aida podría jurar haber visto la casa de Sophie ponerse azul ¿Pero quién creería que una muñeca tuviera sentimientos? Al fin y al cabo, no tiene que ser lo que cree todo el mundo, ¿la verdad? Dormid bien, ¿vale? Y si vais a bailar, no os canséis mucho Las flores no contestaron a Aida Pero ella sabía muy bien que la estaban escuchando Esa noche Aida pasó mucho tiempo despierta Recordaba todo lo que le había dicho Henry Había cerrado con llave la puerta de la habitación de juguetes. No quería que sus flores se escaparan. No quería que se metieran en problemas. Pero sobre todo quería verlas bailar. Y creía que lo conseguiría. ¡Oh, por favor! ¡Déjame ver las flores bailar! ¡Por favor! Por fin se durmió. Oh, ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? las flores, están bailando tengo que verlas y allí estaban todas, las rosas los narcisos, los claveles todas oh qué vista más espléndida todas las flores de los jarrones de su habitación se balanceaban y movían por el suelo la azucena tocaba el piano, después de ver las flores, los juguetes de Aida no pudieron contenerse Es la mejor noche de mi vida. Todo iba bien hasta que de repente el largo palo de la escoba gritó. Oh, uy. ¿Cómo alguien puede llenar la cabeza de un niño con esas tontas y estúpidas fantasías? ¿Por qué? ¿Has visto cómo me muevo? Ni yo sé cómo puedo moverme así. <risa> Aida no podía mover ni un músculo. No podía creer lo que veía. Miró sus flores enfermas. Quería que también empezaran a bailar. Pero no era la única que lo quería. ¡Eh! ¡Vosotras! ¡No bailáis! <risa> ¡No me siento muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Bailando os sentiréis mejor! ¡Oh, sí! ¡Bailemos, Brenda! Sí, disfrutemos mientras podamos ¡Oh, casi ha perdido el color! Pero, mira qué contentas están Tenemos tanto que aprender de estas flores De repente, golpearon desde dentro el cajón de Aida El desollinador abrió el cajón y vio a Sophie dentro Oh, ¡Pensé que nunca saldría de ahí! ¿Está tan oscuro ahí dentro? ¿Qué pasa aquí? Estamos bailando. Es una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Por qué nadie me ha invitado? ¡Oh, ahora te estoy invitando yo! ¿Quieres bailar conmigo? ¡Oh, caramba! ¿Eres tan alto? ¡Oh! Sophie quería que una flor bonita le pidiera un baile. Pero todas las flores estaban bailando y cantando. Nadie tenía tiempo de mirar a Sophie. Entonces se sentó en el cajón abierto. Quizás sea invisible para todos, pensaba. Y nadie vino. Al final, decidió entrar en la pista de baile sola. Pero... ¡Ay! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¡Oh, vaya! ¿No hay un hombre guapo que venga a ayudarme? ¡Fuera! ¡Estoy bien! ¡Oh, por favor, permítenos! ¿Por qué eres tan amable conmigo? Bueno, está claro. Nos has dejado tu cama. ¡Eso ha sido muy generoso! Oh, um, sí... Sois todas muy amables Podéis quedaros mi cama, no me quejaré Eres muy amable Pero no podemos usarla Nos iremos mañana ¡No! Por favor, no os vayáis No podemos quedarnos pequeña Pero prométenos una cosa Pídele a Aida que nos entierre en el jardín Así podremos venir todos los años Os prometo que se lo pediré. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les habrá pasado a mis flores? ¡Oh! Tranquilas. Estáis tan bonitas como siempre. Aida miró al jardín y. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Sonrió con una sonrisa maravillosa. Ahora que creía en la magia, Aida sabía que tenía que hacer. Aida ahora podía hablar con el sol y con la luna. Cantaba con las cucharas y bailaba con las plantas. Porque ahora que creía en la magia, veía magia por todas partes. Las flores cumplieron su promesa. Venían a Aida año tras año. La leyenda dice que la ciudad de Quicksville aún tiene flores que bailan por la noche. Las flores de Aida que trajeron la magia a Quicksville en een smiley aan de kleine Aida.